10:52, seguimos en Radio Cracia. Vamos a conversar unos minutos con la nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia, Verónica Campos. Muy buenos días, Verónica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Verónica, bueno, ¿cuál va a ser la, la impronta、eh, que, que vayas a incorporar、eh, al Superior Tribunal de Justicia, que además estaba este, reclamando a una mujer en ese, en ese rol? Bueno, esto ya lo he dicho varias veces. Yo vengo de un organismo, disculpame, estoy refónica. a Está bien. Vengo de un organismo que tiene otra dinámica de trabajo, por el trabajo en particular que desarrolla. Así que, bueno,、eh, vengo con esa fuerza. Veremos cuánto de esa dinámica de trabajo, de esa fuerza le puedo sumar. Eh, para colaborar hoy con el superior tribunal. Bueno, se te nota realmente muy afligida de la garganta. Una sola pregunta, porque va a ser muy complejo si no este, conversar、eh, largo y, y seguramente reprogramaremos la nota.、Eh, hay este, muchísima desconfianza por estos. Eh, tiempos en el Poder Judicial.、Eh, ¿Cuál es la reflexión que tienen que hacer desde allí para, para cambiar eso o, o para este, generar confianza en el pueblo? Yo creo que se trata un poco de, de la información, de la comunicación de, del Poder Judicial y de tratar de explicar a la sociedad de qué se trata nuestro trabajo. Yo, como fiscal, he recibido muchas veces cuestionamientos.、Eh, Por ahí de una causa que bueno, no llegaste a juicio o no pudiste condenarlo como la gente esperaba. Y trato de explicarles de qué se trata el proceso. Y que por más que por ahí en ese momento yo como fiscal o el vecino supiera que esa persona e s t á involucrada, nosotros tenemos, la justicia tiene que llevar a esa persona a un juicio y probarlo. Y esto tiene que ver, es muy importante, no es una cosa para tomar así por arriba, porque、eh, se trata de las garantías de. Todos los ciudadanos, porque mañana le puede tocar a cualquiera de nosotros estar en ese lugar y vamos a pretender que se, le, se nos exijan las pruebas necesarias para condenarlos.、Uh -huh. Eso, y yo creo que por ahí hay que explicarle a la sociedad todo el tiempo cómo funciona el sistema.、Uh -huh. Y también hay que explicarle que la justicia es sancionatoria, no es preventiva.、Uh -huh. Que esa es otra charla que siempre mantenemos por ahí muchas veces con, con los justiciables o, sea, o con los, los vecinos que se acercan y consultan. alguna causa en particular nosotros no hacemos prevención sancionamos o sea cuando el hecho ya sucedió cuando el daño ya se generó recién ahí interviene la justicia Uh -huh. La última, este, como miembro de un poder de la democracia, ¿te preocupa?、Eh, con, con, ¿Consideras que hay este, este, un riesgo cierto para el sistema democrático frente a los discursos negacionistas de espacios políticos que hoy tienen posibilidad de, de gobernar? Y la verdad que me sorprende que a esta altura todavía estemos、eh, discutiendo estas cosas. Y me preocupa.、Eh, pero bueno,、eh, también hay que ser c o n s c i e n t e de que hay que escuchar a la sociedad, ¿no? Y que todos podemos pensar distintos, pero sí, realmente a mí me, me preocupa. Verónica, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Este, reprogramaremos la nota para cuando te sientas mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Eh, conversamos unos minutos con la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Verónica Campo. Es la única mujer, acaba de asumir hace dos jornadas.